Bueno, continuamos la tarde informativa y estamos en comunicación con Norberto Piñoco, Pochi,、eh, del Frente de Jubilados y Pensionados g a l v e n s e s ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pochi? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. Gracias por el llamado. Bueno, usted ha emitido un comunicado referente a la situación de los jubilados y pensionados, fundamentalmente ante el, lo que se plantea en, en el acto de ese d o a del próximo 19. ¿Qué nos puede decir con respecto a este, a este documento? Bueno, en principio te tengo que comentar que este es un documento que es, ha sido consensuado con distintas agrupaciones de jubilados de varios lugares, n o tanto de la provincia como de, otra, de otros lugares del país también. Ha sido consensuado y redactado por unos compañeros de, de, de, de Rosario específicamente, y consensuado y bueno, con, se le introdujeron algunas realidades propias de cada lugar, donde se alerta realmente a los、eh, jubilados y pensionados, Ante lo que puede pasar, ¿no? El peligro que significa este, que、eh, pueda llegar a la presidencia con todo lo que ha dicho que va a ser. l e y n o Obviamente que en principio、eh, se está alertando a los jubilados, no solamente para que、eh, por lo que puede llegar a la presidencia, sino para que vayan a votar y, y evitar, ¿no es cierto?, el acceso de, de esta persona y de, de todos los que lo. lo Lo secundan al gobierno, o sea, el peligro, el, el, que peligran los medicamentos gratuitos, o sea, sin el PAN y sin la salud pública, sin el Estado, nuestras expectativas de vida o las de los jubilados y pensionados va, se p u e d e ir derrumbando muy peligrosamente, ¿no?、Eh, yo creo que、eh, para, para, tener, para votar por una vejez digna no hay más alternativa que votar por m á s presidente, o sea,、eh, Nosotros、eh, no, no podemos este, este, negar lo que significa el PAMI con medicamentos,、eh, todos los estudios, lo que es laboratorio, imágenes especiales,、eh, cirugías, prótesis, bueno, todo lo que ya sabemos que, que brinda el PAMI. Eso,、eh, por lo dicho por el propio l e y que va a sacar todo eso, todos los subsidios. No, solo, no solamente eso, sino que va a sacar los subsidios a la luz, al gas, al transporte, todo. O sea que eso afecta t doblemente, porque vos, vos pensás que todos esos beneficios de, de los subsidios que aporta el Estado son este, salarios y, y, y, y haberes jubilatorios este, que, que, que son, están por encima de la jubilación normal. n o cierto? es En muchos casos significa hasta dos jubilaciones de. Este, de Por encima de la jubilación normal, los aportes que hace el Estado en toda esa materia. ¿Alcanza con todo eso? ¿Podemos pedir algo más? Y sí, yo creo que un montón de cosas más se pueden mejorar: que los turnos sean más cercanos, que las derivaciones se aprueben más rápido. Bueno, pero ninguna prepaga de las que son carísimas. carísimas. Ni, la obra, ni las prepagas ni la s obra social s están funcionando como deberían funcionar. Y esto, hay que, esto hay que reconocer que el PAMI tiene un servicio. Muy importante con respecto al tema d e jubilado s y los pensionados. ¿no? Ni hablar, ni hablar. Entonces, pero esto es lo que nosotros le estamos alertando a través de este comunicado que hemos distribuido, como te decía, a lo largo y a lo ancho del, del, del país, para que,、eh, te vuelvo a repetir, este, no solamente conozcan lo que puede llegar a pasar, sino que vayan a votar los jubilados y pensionados. El día 19, obviamente, que lo hagan por más al presidente, ni hablar de eso, ¿no es cierto?、Claro. Y, pero esto no es solamente un problema de los jubilados, esto afecta a distintos este, este, sectores de la, de, de, de la sociedad.、Eh, hoy la, la, la, la gente, especialmente los grandes conglomerados,、eh, se maneja mucho con el transporte para ir a trabajar,、eh, para ir a estudiar, para lo que fuere. Y eso es, va a significar. Tres o cuatro veces más el aumento del, del transporte público, a la par de lo que va a significar el costo de, de, de, de la luz, del gas, como te decía, del agua. O sea, todo eso va a significar no una mejora, porque hay muchos, muchos jóvenes, especialmente, que dicen, no, lo votamos porque queremos un cambio. ¿Pero qué tipo de cambio querés? O sea, sufrimos ¿Cómo? un cambio. En 2015 sufrimos un cambio. Claro, claro. Entonces, bueno, ¿por qué retroceder? La palabra es la misma. Lo que s e está proponiendo de esta gente, y lo hemos visto en el debate vice, de la vicepresidenta el otro día que acompaña a este personaje, quiere retrotraernos a, a 1976, a la vez para la época de la dictadura, con lo que significó eso, no solamente el genocidio, sino el, este, el Ministerio de, o, de Economía de Martínez de Ojo, que eliminó todos los derechos. Bueno, ellos quieren retrotraernos a esa época. No solamente que no nos van a mejorar a través de ese cambio que propician los jóvenes, no van a mejorar、eh, los, los derechos que tenemos, sino que nos van a c a c a r los que seguimos manteniendo. O sea, ese es el peligro de, de esta, y hay que h a c e r s e l o entender tanto a los jubilados, porque uno, claro, yo que,、eh, que estoy todas las semanas comprando, ¿no es cierto?, siendo en distintos negocios y, y uno ve que la gente se queja por los aumentos de, que son, Total y absolutamente c a b e l a d o no se entiende por qué a u m e n t a así las cosas. ¿no? Hay, acá hay empresarios que están haciendo, grandes empresarios hablo, ¿no? mm. están haciendo la guita con la pala. Entonces, hay aprovechamiento, está... hay aprovechamiento. Fundamentalmente,、claro. más, allá de, más, allá de, más allá de los, que, de los, que,、eh, digamos, los, los, los grandes, c u a t r o o cinco que manejan los precios a nivel nacional. También, por el momento, en, en la en línea intermedia, también, en, digamos, en el Garo, vemos que nadie se pone de acuerdo para bajar los precios, no para aumentarlo. Claro, claro. Entonces, bueno, vos, vos ves todo eso y decís, pero claro, si estos son los grandes empresarios que apuestan, apuestan a ese cambio que no es tal, sino que es un retroceso, apuestan a ellos, porque son los que más se van a beneficiar con todo eso, con la apertura de la economía. La liberalización de todos los lo tipos de controles, este, todo, todo, absolutamente todo. Y esto es lo que tienen que entender también muchos comerciantes, muchos profesionales, muchos pequeños productores. Porque、eh, no nos olvidemos que eso, la apertura indiscriminada de las importaciones, ya lo vivimos durante los cuatro terroríficos años del m a c a i s m o significó el cierre de 23.000 pymes. Entonces, eso va a volver a, a ocurrir, pero con creces. Entonces, ¿qué esta gente quiere un país para 10, 15 millones de personas, nada más. Y lo demás, como dicen ellos mismos, si tenés plata para pagar, bien. Y si no, arreglate como puedas. Moriste de hambre, moriste de, de enfermo porque no te podés atender con la salud. Eso es lo que significa este, esta gente y lo que muchos llaman queremos un cambio. Es un llamado de atención para que sepan De, de, de, de, de, de lo que hoy, por ejemplo, en un artículo que este, escribió Mempo Giardinelli, <ríe> en página 12 de esta mañana, lo trata de un, un realmente sinvergüenza y este, audaz mentiroso, porque、eh, está mintiendo alevosamente,、eh, no, no, no sabe ni dónde está parado este hombre, ¿eh? mejor dicho, o lo manipulan o lo que fuere, y, y es una, una cosa que no se entiende como mucha gente. del común denominador, trabajadores、eh, independientes, estudiantes,、eh, muchos empleados este, en relación de dependencia, pueden llegar a votar este proyecto, pueden llegar a, a, a votar a sus propios verdugos, de eso se trata lamentablemente. Pero bueno, hoy también se conoció una encuesta muy alentadora, ¿no? En, en, en, en el día de hoy, que fue. Este, Personal, digamos, no fue telefónica ni, ni por a, a través de las redes sociales, nada por decirlo. Más de 2.000 casos en 18 ciudades de, de, de 17 provincias, ¿no? Bueno, hay una leve ventaja, casi dos puntos de masa por encima de mi ley. Entonces, eso es alentador. Pero tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Porque no podemos decir,、sí, ya, no, no, para nada. Al contrario, al contrario, hay que. Potenciar aún más la militancia y el esclarecimiento para que, si hay una diferencia, sea mucho mayor la diferencia y garantizar eso, porque todavía hay una, una gran banda de indecisos ¿no? que no、sí. se sabe dónde van a ir.、Eh, hay otro tema que es el a n c é los créditos que digo para los jubilados, también Lancé, ¿no es cierto? Un beneficio bastante importante. Pero totalmente, totalmente. Vos, si pasás por ahí a la mañana por Lancé, te das cuenta por largas colas, largas colas de gente. En la n CEP, pero no solo de jubilados, porque hay también para los este, trabajadores por cuenta, ¿no? Este,、eh, lo, lo, lo, los que tienen la,、eh, planes de, lo, o lo que fuere. Entonces, hay, vos ves que largas colas de gente que están sacando su, esos créditos, ya sea para pagar、eh, de alguna cuestión que tengan, alguna deuda, de tarjeta lo que fuere, o comprarse algo. Entonces, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso se termina todo.、Eh, el, la devolución el, del reintegro del IVA. Es, es, es impresionante lo que se está reintegrando por el IVA el 21%. Hay jubilaciones que les ha significado un 10% más, de, o, o, o casi un 15%, le significa el reintegro del IVA. Eh, los trabajadores que ya no van a pagar,、eh, ahora no van a pagar este, lo que antes lo pagaban, no van a pagar el impuesto a la s ganancia, s tantas promesas que, que le hizo m a c r i en 2015 que iba a sacar el, <ríe> el impuesto a la s ganancia s y no, lo, no solo no l sacó, sino que aumentó la cantidad de gente que lo pagó. Y ahora, m á s c a sin prometer absolutamente nada, no solo que lo sacó una parte por decreto, sino que lo hizo aprobar por ley, lo mismo que, que, que el, el reentero del IVA. Va a salir por ley también, o sea, son cosas que no se pueden obviar, son muchas cosas que las vamos a perder. Eso es lo que hay que hacerle entender fundamentalmente a la gente, ¿no? Perfecto, Norberto, t e n e m o s contacto. l e deseo muchas gracias. ¿Cómo no, Américo? Muchas gracias a vos, ¿eh? hasta cualquier momento. Muy bien, Norberto Piñoco,、eh, pasó por la 68.org.